Con nosotros hoy está Pachi Zamora, periodista, en su día eh, participó, colaboró, trabajó en el equipo de investigación eh, de Egin junto a Pepe Rey, un equipo de investigación eh, que estuvo investigando eh, los entres hijos eh, del cuartel de, de Inchaurondo donde precisamente... Eh, pues fue de donde fue trasladado miquel zabalza y donde eh, según eh, la familia y, y, bueno, y muchos datos que, que tenemos eh, sobre la mesa eh, fue asesinado miuel zabalza león, eh, rachel león pachi ra león bueno por matizar un poco bueno uh -huh. yo eh, efectivamente trabajé con el equipo de investigación eh, con Pepe peperey eh, yo llegué ya un poco después del de, de caso Miquel Zabalza, pero eh, bueno, eh, Hincharrondo ha seguido siendo un tema de, de, de investigación fundamental por el papel que ha jugado y aunque eh, le dedicamos muchas horas, la verdad es que era un coto bastante cerrado, hermético y bueno, pues ahora a lo largo de la entrevista pues os contaré lo poco que, la impresión que yo tengo de, de, de, de ese cuartel. Sí. Mm -hmm. Pachi, hablamos de hechos ocurridos hace 25 años cuando oficialmente ya se había dado por concluida la denominada transición a la democracia en el estado español o bueno o estaban en esas pero bueno ya eh, año 85 podemos decir que ya llevaba se llevaba algunos años eh, dentro de esta denominada transición qué ambiente había eh, en aquella en aquella época? Bueno, a mí, eh, precisamente en la época del 85, yo era, estaba en la facultad de periodismo, eh, vivía aquello pues, como la huelga y las manifestaciones tremendas, que, que las protestas eh, que hubo en aquel momento. Yo creo que, por desgracia, lo que podríamos decir a día de hoy es que ha cambiado poco. Eh, la transición es una transición inacabada eh, porque en este caso por ejemplo que estamos tocando es uno de los más claros donde se verifica esta, esta opinión, en el sentido de que La tortura deslegítima cualquier sistema democrático y en el estado español eh no solamente no se está protegiendo de esta lacra sino que eh, lo que se está aplicando eh, eh por otra parte es pues la impunidad y, y y la represión. Yo de aquella época una de las cosas que ahora repasando y recordando más me llama la atención y que pues se nos ha olvidado un poco es que todas las protestas que hubo encima de de, de lo duro que fue el caso de Miuel Zabalsa. Pues, eh, todas las propuestas que se protestas que se produjeron en aquella época fueron eh, reprimidas eh, de forma bestial de eh, todas las manifestaciones las huelgas eh, generales eh, incluso en eh, el, el día de la huelga general en, en iruña eh, salieron eh, en dos o tres coches inspectores del Cuerpo de Policía Nacional con palos y barras que pegaron a la gente y esto pues, salió en prensa, eh, eh, fueron imputados, algunos por pues, castigaron así levemente, uno de ellos de los implicados era el jefe de, de, uh -huh. de información de, de la policía en aquel momento en Navarra, quiero decir, altos cargos que se dedicaban a, Acer, a, a hacer horas extras hacer Hace unas extras, efectivamente, eh, en Iruña la manifestación reunió como a 20.000 personas, fue tremenda, pero ese mismo día y según EFE se lanzaron como 800 pelotas, casi 200 botes de humo, hubo fuego real, decenas de detenidos, en fin, que que no solamente no se contentaron con con, con, con hacer la barbaridad que cometieron con con Mikel sino que incluso, sino que luego reprimieron y en cuanto a la impunidad, pues habría que decir que Que, ...que los guardias civiles implicados en, desde el principio en, en, en el caso Miquel Zabalza... ...pues el caso más más eh, fuerte, por decirlo de alguna manera, es el de un tal Gonzalo Pérez García... ...de que en aquel momento era teniente y según su propio testimonio era quien acompañaba a Miquel... ...al presunto zulo que, que espontáneamente quería denunciar. Este, este guardia civil ascendió poco después a Capitán... Eh, fue destinado al estado mayor de la dirección general de la guardia civil más tarde ascendió a comandante fue responsable de todos los equipos de vigilancia en el estrecho y luego llegó a irak eh, con la invasión como asesor de seguridad de, de, del general de la guardia civil y murió allí en pues en, un, en pues una acción de, de, de, de la resistencia o de o de, o de, la, de la de los que se levantaron en contra de la invasión americana entonces Las trayectorias de todos estos personajes eh, lo que hacen a través de la impunidad es, una vez más, hacer que la tortura sea una lacra que permanece a día de hoy, mmm, no solamente destinada contra presuntos militantes de, de ETA, sino contra, contra gente... Pues como fue Miquel Zabalza, que no está vinculada a ninguna organización política así una forma clara, para meter miedo a la gente, para mantener la represión como, como abanderada en contra de, de, la, de cualquier posible disidencia. La tortura y la represión como prácticas diarias durante aquella época, una época en la que ya había un gobierno socialista en el poder, Eh, un gobierno que había llegado entre esperanzas de, de mucha gente de que bueno de que se podrían dar soluciones a, a mucho a muchas cuestiones que afectaban a eucariaría hombre pues por ejemplo eh, es muy llamativo porque los cambios dados por el PSOE en, en, en casi todo pues son muy significativos cuando eh, Pocos años antes de, del caso Zabalza, eh, se produjo, yo creo que era el año 81, creo recordar, el caso Arregui, también un, un militante de ETA que murió en la cárcel torturado y, bueno, que, que, que como unas fotos, consiguieron hacerle unas fotos en las que aparecían pues eso, los pies que le habían quemado cigarrillos, etcétera, y salieron a la, a la voz pública y entonces se produjo un, pues un fuerte una fuerte protesta en todos los sitios y bueno, eh, uno de los protagonistas eh, en aquel momento en el que gobernaba UCD, el PSOE se tiró, el PSOE se tiró a, a de huello por el entonces presidente Adolfo Suárez y eh, hay una cosa muy curiosa porque en aquel momento había un grupo socialista vasco en el Congreso, como ahora tienen los catalanes. El portavoz de ese grupo socialista vasco en el Congreso era el Navarro Carlos Solchaga, que luego ya decía que no era vasco, pero en aquel momento era el portavoz de los socialistas vascos en el Congreso y con una dialéctica, la verdad, estupenda, les dio en el Congreso hasta startar, pidió la dimisión del ministro, etcétera Cuatro años más tarde se produce el caso Miquel Zabalza y... Eh, por ejemplo el portavoz del PSOE Martín Tobal afirmaba en el Congreso que el caso Zabalza se está sacando de Quicio, y el actual ministro Jauregui, actual ministro de, de, de Zapatero, eh, afirmaba que había una gran manipulación eh, eh, Rubalcaba se convertía en uno de los defensores de galindo durante muchísimos años en fin, que y ahora mismo, eh, por, por, por culminar esta esta en vez de evolución yo, yo hablaría de involución absoluta de, del psoe pues eh, lo más llamativo que me parece a mí de, de este caso ha sido que las últimas declaraciones que ha hecho felipe gonzález eh, a mí me parece que es muy importante darle la importancia que tienen porque 25 años después el que fuera entonces presidente del gobierno que jamás ...se puso en contacto con la familia de, de Miquel Zabalza... ...que no ha pedido perdón ni, ni nada parecido... ...pues sale en unas declaraciones diciendo sin ningún rubor... ...que Galindo, el responsable de la Guardia Civil... ...de, de, de aquel acuartelamiento... ...Galindo es un gran tipo... ...entonces desde mi punto de vista... ...él, él puede jugar a, a la ambigüedad con la X... ...pero yo creo que para la mayoría de la ciudadanía... de, de de Euskal Herria. Felipe González es un criminal de guerra y que debería ser juzgado por la Corte Penal Internacional. Parece muy fuerte lo que digo, pero él es el máximo responsable y en otros países pues así se está haciendo. Luego hablaremos de personajes que en aquella época estaban y que hoy en día siguen o están en su casa tranquilamente. Pero antes te quería preguntar Eh, de un poco de lo que has investigado tú, de lo que sabes, de lo que en su día el equipo de investigación de, de Egin eh, pudo pudo saber qué es lo que falló en la versión oficial o en el caso de, de Mikel zabarza por qué eh, se llegó a dar una versión, una versión oficial eh, tan chapucera Eh, hombre yo creo que la, la chapuza es eh, si da nada que es el repase un poco todo el caso la chapuza es eh, desde el primer minuto hasta el segundo yo creo que les epicepeararon los dedos eh, eh, a simple vista bueno lo que se denunció desde el primer momento es que mm, se les había ido de las manos entonces esta es la frase que también es importante remarcar eh, uno de los razones porque el caso zabalza se reabrió años después fue por por las famosas declaraciones que hizo juan alberto perote en aquella época jefe de operaciones del cesir que sacó a la luz pública a través del mundo y demás un montón de, de, de cintas grabadas del de, de, de, de, de servicio secreto del de, de español. Entonces, en esas cintas, eh, uno de los guardias civiles de Hinchau Rondo le, le reconocía que se les había ido de las manos en el interrogatorio. Existen además más documentos del CSID en el que se describen cómo llevaron el cuerpo de Zabalza a una charca, etcétera Entonces, por supuesto, Felipe González no quiso desclasificar esas informaciones públicas, mientras él estuvo en el gobierno, pero lo más eh, destacado ahora mismo es que ahora que el PP eh, parece que vuelve a sacar el tema de los GAL para hacer daño al, al gobierno del PSOE, pues el PP de Aznar tampoco quiso desclasificar eh, estos documentos, porque decían que pondría en peligro la, la seguridad del Estado. Ahora nos encontramos con que se ha vuelto a cerrar el caso. Bueno, hablando de la chapuza, eh, pues eh, lo, la primera que hicieron fue que cuando el juez se presentó en Inchaurrondo para ver las entradas y salidas pues de, lo, de los coches con los que habían hecho la salida, las presunta salida cómic, había desaparecido el registro y Galindo insistió en que en que no existía. Eh, la descripción de la huida era... Eh, inverosímil, porque ni siquiera dijeron que habían ido la caída del cuerpo al agua, en fin, no había dejado rastro en los matojos adyacentes. Eh, luego seguían insistiendo que Níquel se había tirado esposado al río, en un sitio donde cubre bastante, y él no sabía nadar. El cuerpo fue buscado por expertos humanistas de la Cruz Roja y no, y no lo encontraron y 20 días después apareció donde lo habían buscado, con la ropa intacta, sin el obligado rastro que los peces y animales del río, pues dejan en cualquier cánavera de estar varios días, eh, en fin, que era un, un despropósito. Y a esto se le puede añadir, y, y sí me gustaría comentar un poco, porque era la otra parte de la pregunta que me hacías, el tema de la Guardia Civil. Vamos a ver, eh, como en todos lados, pues pues hay de todo. O sea, eh, en Euskal Herria no es un cuerpo especialmente querido, por históricos motivos. ...pero en este caso también hemos de hablar... ...de la otra cara de la Guardia Civil... ...y que hacerlo así aquí... Eh, ...como en el año 36 en, en Iluñea... ...donde uno de los primeros ejecutados... ...por el régimen franquista fue el jefe... ...del cuerpo de la Guardia Civil en Navarra... ...que fue fiel a la República en territorio requeté... ...Inchao la 513 comandancia famosa... ...al mando de Enrique de Reyes del Galindo... Eh, ...que a su vez era el jefe de la Virgen de Información... ...donde estaban todos estos torturadores... ...fue inaugurado en el 80... ...y es un enorme cuartel vivienda que convivían en un ambiente muy enrarecido y donde era muy difícil entrar eh, pero es verdad que, que por un lado había pues un montón de números de la hora civil pues venidos eh, desde sus eh, lugares de origen con la mejor de sus intenciones eh, pues convencidos de su misión de defender unos valores con sus vidas si fuera preciso y, y por otro pues una serie de alimañas que se encontraron que encontraron en la guerra civil y, y al amparo de la lucha contra ETA, pues el camuflaje perfecto para para sus llamémosle sádicas apetencias, porque no se le puede decir de otra manera lo que hicieron. Entre los primeros, nos constaba, por ejemplo, encontramos a una que salió en su día publicado, nada más desaparecer Miquel, una autodenominada coordinadora de la Guardia Civil de Hichaurondo, que a los pocos días, y mientras Miquel se desaparecido pues envió a dos rotativos catalanes una nota afirmando que, que Miquel había muerto bajo torturas. Esto se la jugaban en aquel momento dentro del cuartel. Poco más tarde, otros guardias civiles relataban la interview en un reportaje que por amor al cuerpo, por eso te estoy diciendo que, que, que ellos sí creían en que la guardia civil era algo bueno en ese sentido y, y también decían que por el miedo colectivo que había en el propio cuartel que relataban que Miquel Zabalza había muerto a manos de los hombres de, de Galindo. Entonces, el, el, el ambiente del cuartel era en un momento dado tan... ...estaba tan tan damnificado por este grupo de agentes... ...que llegaban a, a involucrarse en el contrabando de tabaco... En, ...en sus buenos e íntimos contactos con los grandes proxenetas del país... ...el tema de las drogas fue investigado por el fiscal Navajas... ...que cerraron rápidamente... ...incluso les sorprendieron robando en una tienda de ropa... ...a uno de ellos, a Dorado Villalobos y tal... ...en fin, tenían una impunidad absoluta... ...y por otro lado pues había muchos agentes que cayeron en en depresión al ver lo que se encontraron allí. Ellos pensaban que iban a una lucha pues ética y demás y se encontraron con lo que se encontraron. Muchos se dieron de baja. Otros más espabilados, a través de la baja y cobrando la Guardia Civil, se pasaron a la actividad privada y se convirtieron en escoltas de lujo, que sigue habiendo de esos unos cuantos, porque daba pedigrí el haber pasado por hinchar rondo. Pero muchos sufrieron también es verdad eh, con estas prácticas y, y, y así nos ocurría pues que hubo incluso buenas sigs que ya se llegaban hasta la reacción de gi a contarnos pues cosas lo que pasa que eh, rodríguez galindo y sus hombres pues controlaban absolutamente todo y en aquel momento tenían eh, pues todas las armas en su mano para, para no dejar escapar a, a nadie de, de su control mm, supongo supongo que esos agentes Eh, verdadero miedo, porque si bueno, eran capaces, eh, Galindo y compañía eran capaces de hacer lo que hacían pues a quien traicionara o se, o se colocara fuera de, de la estricta eh, bueno de, de lo que ellos imponían vamos bueno, podían ser podían hombre, ser... además eh, varios varios de los hombres de Galindo, pues Bayo, sobre todo Bayo, y pues tenían fama eh, ahí entre ellos de, de ser unas bestias pardas, o sea, les tenían favor eh, porque pues decían que estaban medio locos y bueno pues la verdad es que las cosas que hicieron cuando luego, aparte de las torturas a muchísima gente que no solamente se han dado se han denunciado en, en charrondo sino también en iía y en bilbo y en muchos sitios pero eh, ya lo que se descubrió por ejemplo con el caso lassa y zabada que veran más o menos los mismos Los mismos protagonistas pues, eh, todo lo que se vio les hayan arrancado las uñas en fin, yo creo que que la mente de, de, de gente que escapa de de de hacer esto pues pues no sé como mínimo no sé si son perturbados o como se les puede llamar el tema lo lo lo lo, lo más fuertes es que que se hayan librado pues con, con muy poquito de cárcel, pues no sé si han estado seis años de cárcel dorado y galindo menos, galindo menos de cuatro años. Entonces, uh, yo quería comentar, eh, no sé si a ti te, luego me lo a preguntar, pero me voy a adelantar, ahora que está tan que, que, que parece que solo hay unas víctimas eh, y que estamos en un momento en Euskal Herria, pues es importante de, de, de intentar um, salir un poco... A, a, a caminar hacia la resolución de, de, de un conflicto tan duro y que ha causado tanta, tanto dolor pues eh, habría que, que decir que, que parece que no hay eh, más que más que unas víctimas y, y yo preguntaría pues a ver, eh, todo lo que se les está pidiendo, digamos, a, a los militantes de ETA que están en la cárcel, a los presos pues yo, estas víctimas que dicen tan, todas estas cosas, se plantean que que Galindo y sus hombres eh, se han arrepentido de lo que hicieron, eh, han pedido perdón, ¿no? y los responsables políticos, o sea desde Urralburo en aquel momento presidente de la comunidad, a Roldán, que era el delegado del gobierno, hasta allá yendo por arriba a ese rey que tantas veces ha mostrado su solidaridad con las víctimas de ETA, alguien ha ido desde las instituciones, porque no olvidemos que eran funcionarios públicos, a consolar a la familia de Miquel haga cualquier agua oa tantos otros que que, que que han estado que han sufrido directamente la, la tortura o muertos el otro día sin ir más lejos eh, se celebraba en, en la comunidad autónoma eh, el día de las víctimas le llamaban entonces la que es presidenta de la de, de esa cámara eh, del partido popular alenza quiroga decía una cosa que era muy curiosa, que tengo aquí escrita, que es, dice, para poder avanzar resulta imprescindible mirar atrás. Alcanzar un escenario de paz no implica olvidar, sino reconocer de forma unánime el sufrimiento de las víctimas. Entonces yo estoy completamente de acuerdo con arancha Quiroga del PP, pero es que las víctimas no podemos hacer ver, como en el 36, que solo había unas. Mm. Pues sí, te has adelantado a, a mi pregunta. Estamos aquí destrozando la, la entrevista. Bueno, eh, vamos a volver otra vez eh, atrás. Eh, hablábamos de que, en fin, el caso fue una auténtica chapuza, la versión oficial fue una auténtica chapuza que hacía aguas por, por varios eh, sitios. Pero eh, aquí, si cuando pasan este tipo de cosas los medios de comunicación eh, presionan, pues evidentemente es más fácil que la verdad salga salga a la luz cuál fue la reacción de los medios de comunicación ante este caso hombre pues eh, eh, la, la verdad es que el caso era tan tan fragante no era tan tan llamativo que al principio los medios de comunicación pues fueron casi unánimes al dudar de la versión oficial eh, eh, y todos fueron bastante críticos digamos con, con como había hombre lo que es que era evidente no una persona que es detenida y que desaparece sin dejar rastro con, con unos flecos más que evidentes de que algo raro había ocurrido y que aquí nadie de explicaciones y tal entonces la mayoría de los medios eh, pues fueron bastante críticos con, con las instituciones eh, el primero que empezó a darle la vuelta a ese planteamiento fue cómo no eh, diario de navarra ...que superado el primer momento de, de estas evidencias desconcertantes... ...aseguraba una vez más una muerte como detonante de una situación... ...donde se entremezclan aspectos de hipersensibilidad y de irracionalidad... ...en la sociedad vasca. Eh, y por supuesto decían de fuerte manipulación política por parte de Bertale. Bueno, quisieron darle la vuelta a la situación y culpabilizar... ...de la situación que se creó de manifestaciones, de revueltas, de violencia en la calle... A, a, a la parte a Bertalle cuando vamos a ver eh, eran, eran guardias civiles los que los que habían los que habían detenido a Miquel los que habían hecho desaparecer no solamente eso, sino que además eh, voy a volver a, a, a lo del 36 porque es es que el, el ser humano vuelve a caer en los mismos errores y parece que no aprendemos. Fue tan tan vergonzoso que que se, se, se parecía un poco a aquellas venganzas de, de después de la guerra civil, eh, o perdón, después del, del golpe de Estado que dio que dio Franco, porque esas humillaciones que no tenían sentido y que solo añadían sufrimiento, por ejemplo, eh, la familia de Miquel Zabalza, mientras estuvo desaparecido, eh, recibió llamadas anónimas diciéndoles que estaban tal sitio en el monte, que estaban tal... iban corriendo y no estaba claro... Eh, O sea, añadir sufrimiento a, a lo que estaban pasando, no solamente eso, sino que cuando la familia fue al cuartel a pedir explicaciones la respuesta que recibieron del, del número de la huela civil que las atendió es si su hijo se ha perdido busquen en objetos perdidos o sea, se pone la cara de gallina nada más de pensar cómo tuvieron que sentir eh, esta familia en aquellos en aquellos momentos pero lo que íbamos de los medios de comunicación tuvo incluso internacionalmente eh, pues, liberación el de guardian en gran bretaña se hicieron eco de, de lo que había pasado, las comparaciones con los desaparecidos argentinos fueron obvias y luego ahora que estamos en Egusqui Ratia, pues hay que decir que en aquel momento las radios libres hicieron un papel muy importante. Egusqui y Ratia, por ejemplo, el día de la huelga general estuvo todo el día en la calle informando de todos los sucesos que iban ocurriendo y eso a pesar de que las amenazas telefónicas fueron continuas, si no, creo, si no recuerdo mal. Alguno que lleve muchos años te lo podría contar mejor que yo, pero sé que, que alguno eh, pasó la tarde en Egusqui tomando manzanilla, eso seguro. Mm. Mm. Eso por parte de los medios de comunicación eh, y las fuerzas políticas, ¿qué, qué, qué es lo que...? comentaron, ¿qué reacciones tuvieron? Bueno, pues como te comentaba antes, eh, desde el PSOE eh, toda la información eh, se centralizó a través de Julián San Cristóbal, posteriormente condenado por su pertenencia al GAL, Roldán en Navarra y, y Barrio Nuevo, eh, el trío Calavera Barrio Nuevo, tomó una, la iniciativa salió como un con muchísima fuerza arremetiendo contra todos los que estaban cuestionando la versión de, del Ministerio del Interior, intentó hacer eh, hacer pasar, intentó acusar a Miquel de, de, de, de que sí era verdad que su colaboración con, con ETA, que luego pues, ya se demostró y tuvo que reconocer que era falsa, incluso le intentó vincular a, con un montón de los que, que en aquel momento de refugiados políticos eh, en Iparralde, eh, el otro día repasando, bueno, el otro releyendo cosas, incluso le relacionaban con uno que ahora mediáticamente se ha hecho muy famoso, que es el Arturo Cubillas, eh, refugiado en bueno, luego uh -huh lo llevaron desde Argelia a Venezuela, que ahora lo quieren traer otra vez porque le acusan de no sé qué, de las FARC y tal, pues era uno de los que vinculaban a Miquel Zabalza con él. Luego resultó que era todo mentira, Miquel Zabalza ni era mugalari ni, ni ni era nada, era un ciudadano y un trabajador eh, normal, igual eh, bueno, normal, es decir, que no estaba implicado en ninguna organización política. Eh, de las reacciones de aquella época, aparte de esta de Barrio Nuevo, de intentar decir que los malos dicen una cosa y que los buenos que somos nosotros ...decimos otra y ahora tenéis que posicionaros... ...pues si tuvieron su efecto... ...porque por, por ejemplo consiguieron arrastrar... ...a, a la derecha ¿no?... Eh, ...Fragavir y Barne... ...pues aplaudía a Barre Nuevo ...diciendo que estaba cumpliendo con su deber... ...y Alberto Aguilar Dón... ...actual alcalde de Pamplona... ...fue el portavoz en aquella... ...en aquel momento y abundó en la tesis de gobierno... ...por lealtad... ...como él mismo diría... ...eh cosas curiosas, pues por ejemplo el obispo el arzobispo Cirarda pedía públicamente una oración por Mikel Zavasa, por Navarra, por Euskalerria y por España, que ahora mismo pues pues cualquiera que lo si, si lo dijera ahora pues igual lo han o, o lo expulsaban de la iglesia. En fin, eh, luego por otra parte pues la mayoría eh, la huelga eh, la com, huelga general se convocó por parte de ELA, el la comisiones obreras, el todos menos UGT y entre los partidos políticos ya se había producido la la del PNV, digamos lo que luego sería EA se sumó pues a Herri Batasuna, a la EKI, al PCE, a, a todos los partidos políticos de izquierda, excepto el PSOE, eh, lo que era entonces ahora es el PP, que entonces era coalición popular y otras cosas y el pnv que no se sumaron a la, a la huelga general a pesar de que uno de sus máximos dirigentesurre pues estuvo fue muy crítico con la actuación de, de, del gobierno en este en este caso los ochoos como ya hemos comentado se producen en hincho rondo eh, hemos hablado antes un poco de, de, de lo que, que había en, en hinchurrondo pero creo que, que sería importante profundizar porque seguramente que bueno el hecho de que no haya habido una filtración mayor de datos sobre lo que ocurrió durante aquellas horas en hincho se debe a que precisamente se produjo en este en este cuartel eh, hombre sí, eh, ahí lo tenían todo absolutamente eh, controlado y hay que ponerse también en la mentalidad de galindo y de, y de, y de ese momento y de ese momento no galindo se sintió muy respaldado. Se sentía muy respaldado tanto por los por las buenas relaciones que mantenía con la derecha histórica como con los medios de comunicación eh, tradicionalistas, pues ABC en aquella época sobre todo. Eh, según decía el, el propio Felipe González, Mayor Oreja lo visitaba dos veces a la semana. Eh, y entonces yo creo que este hombre era un, una especie de, de, de visionario a, a su manera, porque... ...en aquel momento declaró a, al periódico El País... Decía, ...estamos solos y creíamos... decía ...que el resto del país estaba orgulloso de nuestro trabajo... ...y esto es una guerra para salvar la democracia... ...las libertades y los derechos de los ciudadanos... ...especialmente el más importante, el derecho a la vida... Joder, ...un tío que, que, que, que te dice eso... ...y están machacando a la gente... ...y matan a gente torturada... No sé, son son contradicciones, es un poco como como el mundo al revés. Luego, además insistiría, porque años más tarde, en pleno juicio de los GAL, definía a su grupo de torturadores como unos héroes y decía que con una docena de hombres como ellos volverían a conquistar a América o algo por el estilo. En fin, no sé, yo yo mmm, me cuesta mucho, aunque hay que intentar tener empatía, pues ponerse en, en el lugar de, de, de, de un personaje como como rodríguez galindo eh, yo creo que desde las los poderes ta del estado a este hombre se le dieron plenos poderes en una época en la que es cierto que, que, que la organizacióneta eh, pues pues eh, hacía muchísimas muchísimos atentados y que muchos de ellos lo sufría en la guardia civil y más que por yo creo que no era tanto por venganza sino como una misión eh, de, de, de No sé, un poco la la España, una grande y libre, la verdad es que no sabría, no sabría definir muy bien, pero lo que sí es cierto es que se le permitieron unas actuaciones, pues no tercermundistas, yo diría de, pues de la Edad Media, no no sé cómo calificarlas, y, y luego, pues como hemos podido ver, el propio Partido Socialista es el que le pone el Fagin, o como se llame en el, el protocolo de, de, bueno, el que le nombró general, nada más y nada menos. Y en esas estamos y, y en esas 25 años después felipe gonzález pues sigue insistiendo en que era un tipo estupendo eh, yo creo que la gente tiene que ser consciente de que de que esto es así de que de, y de que algún día habrá que habrá que empezar a, a darle la vuelta a, a esta forma de actuar y a esta, for a esta forma de, de, de encarar nuestra propia historia Y si todo el mundo tiene que pedir perdón y hay que apoyar en a las víctimas que han sufrido pues pues pues pues toda esta, eh, estos años de, de, de violencia pues habrá que hacerlo pero desde luego eh, todos y todas antes hablábamos de algunos de los personajes implicados ahora has comentado han salido otros eh, gente que bueno en la mayoría de los casos Eh, está se ha ido de rositas de todo lo que se le ha inculpado y, y a los que se les ha inculpado y han sido condenados pues creo que ninguno de ellos, me refiero a por temas eh, fondos reservados, GAL, etcétera, etcétera o torturas, eh, creo que ninguno de ellos en este momento se encuentra en, en prisión eh, Yo creo que ahora mismo no hay nadie en prisión de toda esta gente Pero es que, fíjate, o el sea, eh, tema viene de muy largo, porque ya cuando ocurrió lo de Miquel Zabalza hace 25 años, uno de los implicados, que andaba por allí, que era un capitán que se llama Fidel Del Hoyo, que aparece en el sumario, ya entonces estaba separado del servicio por causas judiciales previas por torturas y malos tratos. Eh, pues, entonces, eh, eh, eso ha seguido siendo así, y lo que ocurre es que como como todas las cosas, pues eh, yo estoy seguro pues que, que han ido mejorando, entre comillas, su, su forma de delinquir. Eh, cada vez, por lo que vemos, o a menos que se les vaya la mano, pues dejan menos marcas, eh, tienen menos sustos como el que les dio del Zabaza, pero en cuanto a la impunidad pues no, no tenemos más que ver casos flagrantes como el de Unai Romano, el de el March, el, el, ¿cómo se llama el, el director de Gunkaria, para ver que aquí, pues es mmm, una de las problemas que hay, que todas las organizaciones eh, en contra la tortura y Amnistía Internacional y tal ven, es que es casi imposible eh, condenar a alguien por torturas. Primero porque no se permite poner un vídeo en las detenciones, que es la cosa más sencilla del mundo, y, y segundo, porque no que es lo fundamental y que yo, es una de las cosas que yo querría remarcar, sobre todo cuando hablamos de la Guardia Civil, eh, eh, vamos a ver, la Guardia Civil yo creo que es un cuerpo que bien, eh, o sea, bien, entre comillas, que con unas eh, directrices determinadas, obedece. El problema que ha habido con la Guardia Civil, con estos guardias civiles, es que las directrices políticas, quienes eran responsables pues mandaban hacer lo que mandaban a hacer. Y esos son los grandes responsables de todo lo que ocurrió. De hecho, hay casos como el de Julen Elgorriaga, causado por el GAL, que fue, que estuvo presente con una capucha mientras torturaban a la Saizabala. Y eso así ha constado en la sentencia judicial, no lo digo yo. Entonces... Mmm, Es lo que planteaba al principio, eh, impunidad y represión. Eh, ¿Qué ocurre cuando las cosas se eh, plantean así? Pues que, que, que, que, la, que el, el, el Estado democrático que, que pretende vender, eh, que la, balanza, la, la justicia o es igual para todos, o, intent, o intenta arrimarse lo más posible, o si no pues no existe entonces cuando la balanza se rompe y no existe estado de derecho ni nada que se le parezca pues eh, eso, eso es el germen de la violencia entonces yo creo que el mensaje que hay que lanzar es eh, hoy con los momentos que estamos viviendo es que, que tenemos todos los, la ciudadanía de euvia tiene que liderar un cambio y eh, eh, que hay que ponerse las pilas eh, en ese sentido, denunciando estas barbaridades que se han cometido y al mismo tiempo teniendo la capacidad de ver que para salir de este atolladero pues hay que tomar iniciativas nuevas que los de, que, que descoloquen a, a este Estado español o por lo menos a esos poderes tácticos que han permitido todo esto. Y yo creo además, es una opinión muy personal, pues que, que eso se está haciendo Y que vamos por el buen camino y esperemos que pronto eh, pues, no tengamos que hablar de esto más que para, para hacerle un reconocimiento público que yo creo que es lo que habría que pedir que a las instituciones navarras en este caso con Miquel Zabalza pues le hagan un homenaje como, como merece porque fue un inocente eh, muerto eh, en, eh, a manos de quien bueno por lo menos lo tuvo la guardia civil y nunca más de su poder. Pues eh, Pachi, yo creo que bastantes elementos eh, para, para seguir con la discusión tendríamos encima de, de la mesa para seguir con esta entrevista pero bueno, se nos eh, termina el tiempo eh, darte las gracias por eh, aportar toda esta información eh, y estas opiniones en torno a este 25 aniversario Oye, eh, pues muchísimas gracias a vosotros y y nada eh, eh, el homenaje que mejor se le puede hacer es acudir a todo lo que se convoque pues para que la familia de Miquel Zabalza y de todos los que han sufrido la tortura en nuestro en nuestro país se vean se vean arropados. Es uh, que crecasco. Pues mí es que es pachi. Dale, ahor.